El podcast de tu de tu de tu el de tu jefe, tu de tu de tu de tu éxitos. Fue ganador de los primeros premios locales por su éxito musical. También fue el primero en ganar dos premios de la asociación. También fue el primero en ganar dos premios de la asociación de compositores asca como el mejor compositor de música popular a nivel internacional. Y fue también nominado al premio Lo Nuestro por su canción Si Te Gusta el Hueso y La escuela, la escuela, la escuela Dentro de la escuela, puedes encontrar Te futuro tu mañana si te pones a estudiar Piénsalo dos veces, no cometas el error Si te sales de la escuela, te mucho peor No será nadie en el mundo que te espera Y todo porque tú te saliste de la escuela Le hiciste mucho caso a todos tus amigos Y ahora, ¿qué pasó que no los veo contigo? Dejaste la escuela pa' ponerte a trabajar ik ga het niet meer laten. Ik ga het niet meer laten. Ik ga het niet meer laten. Ik ga het niet meer niet meer laten. Ik ga het niet meer laten. Ik ga het niet meer laten. Ik ga het niet Tu amigo estudiando, tú por otro lado tu La camisa de la corbata, deciste en la mesa, a desayunar y tus padres se te acercan y te quieren preguntar, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Me decidí a trabajar y a la escuela no volver. Terminé el desayuno, le pedí la bendición. Dios te bendiga, hijo mío. En esa decisión, la escuela, la escuela, la escuela. La escuela. La escuela. Abrí yo la puerta, empecé a caminar, pensaba en los chavos que me iba a ganar. Llegué a mi trabajo y empecé a saludar. Y el jefe me decía: ponte a trabajar, comí mi trabajo como si fuera un juego y en la tienda a mí me despidieron, yo triste. Empecé a buscar un empleo por lo menos para poder trabajar Pero en todos los trabajos a mí me preguntaron De qué universidad yo me había graduado Desde que yo a ellos no me pude graduar De ningún trabajo me querían aceptar Fue entonces, me recordé de mis viejos De todos los consejos que ellos a mí me dieron Me quedé yo en la vida sin nada que hacer Comí mucha droga y empecé a vender el negocio de la droga. me iba muy bien poco pues, a poco yo empezaba a crecer compraba que yo quería muchas cosas lujosas yo tenía en la vida casa motor carro prenda estaba tan ciego que no me daba cuenta no me daba cuenta del error que estaba haciendo los a mí me detuvieron me sacaron del carro y empezaron a buscar mi droga en mi carro encontrar cuando vi al lo que él tenía Yo dije en mi mente, pobre madre mía, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela. Me llevaron a cuartel, el juez me sentenció, viviendo a presidio, el hombre me mandó, escribí una carta dirigida a mi casa, la noticia, en la carta se la daba de pronto. Me llamaron a mi a mi padre a mí me esperaban allá afuera con mi padre, andaba mi defensor. Al verme en la cara se sorprendió Me decía el abogado, yo seguí en la escuela Y tú, mira en dónde te quedas Decidiste la calle, mira dónde está Yo decidí la escuela y pude triunfar Por eso, escucha, hombre, de esta canción La escuela, los estudios, es todo lo mejor La escuela La escuela La escuela La escuela, la escuela. escribir y difundir rap en la isla fue rico, sí, el primer rapero sonará mejor también se le conoce como el filósofo ese Rico se sí, con la canción He aquí mi presencia, pues he prometido Que venía a verte aunque estuviera afligido Cogiste el camino de la separación Y tú no sabes cómo eso afecta a mi corazón Dios mío, ayúdame y nunca permitas Que mi alma se destroce con esta visita Mi mujer no me escucha, estando ahí acostada No me mira, no me abraza, no me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas Haciéndote pasar muchos días de tristeza ¿Por qué no me di cuenta que yo actuaba muy mal, ahora el remordimiento me quiere matar hombre al fin, donde quiera que me paro, las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo, y así sucesivamente pude perder la gente habla sin parar, sin tan siquiera saber, pero hoy es tarde ya escogiste tu decisión, me abandonaste y si así cumpliste con tu misión pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir, y sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida, mañana buscaré Un camino a la salida, pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso. Me acuerdo cuando te entregaste... eres la misma, te falta la sonrisa que dibuja tu carisma te siento muy fría, tus labios resecos, inútil te ves y sin faltarte respeto, pero eso no importa, te amo como eres y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres, Dios me creó para quererte a ti, yo maldigo el momento en que te perdí y esta pérdida es indudablemente eterna, quisiera inventarme una luz moderna que alumbrara el camino de la felicidad porque sinceramente no acepto la realidad un ser humano no es capaz de aguantar este peso yo sufro me remuerdo y lloro en exceso si crees que exagero pues lo hago por ti porque demuestro lo que tú significas para mí me acuerdo cuando te entregaste Que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío el calor provocaba Y así por el estilo nuestras almas se entregaban Me acuerdo de la noche en que tú me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste Me acuerdo de todas las palabras que dijiste Diciéndome el secreto que el amor sí existe Pero con el tiempo el libreto cambió Pues la malicia como siempre pasa se involucró Y yo un ser humano como los demás seres adopté el punto débil del hombre, mujeres, ya en ese tiempo no pensábamos bien, de la pasión por el sexo parecía un rehén, te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos, yo no sé lo que pasaba con mis sentimientos, luego escuché a todo el mundo decir que por mí la vida te ibas a destruir, yo no creí en tu palabra, te ignoré como a un perro y mírate ahora en tu entierro, metida en esa caja sin poderte mover, todos te lloran y me quitan sin poder comprender, yo fui un error, no tenía los ojos, bien a ver Nuestro amor falleció Sin razón Baby Quisiera volver Aquel tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor Cual sea mi destino, Sin tu amor, el mundo caerá sobre mi. Baby, quisiera volver la man te volver a querer te volver a tenerte cerca de mi girl. Mis ojos doran por ti. Quisiera volver la man te volver a querer te volver a tenerte cerca de mi girl. Mis ojos te por ti. Me haces tanta falta en no lo puedo negar. Try to We el podcast de tu jefa. el de el de <inaudible>